Atención a todas las unidades, llamados de emergencia del sistema 911, hombre morimundo con aparente ataque cardíaco. ¿Quién es? Soy yo, Iván. Hola, Pame, ¿cómo estás? Bien, gracias. mira te venía a pedir un favor. Decime. No sé si vos sabés cómo puedo evitar el criado de Tengue. Escucha, primero tenés que limpiar el patio de tu casa... Tapar los depósitos de agua Tirar las latas, las botellas y los neumáticos la receta, la poner... También tira otros objetos en desuso que acumulen agua Y coloca hacia abajo los recipientes que no estés usando baldes frascos, tachos, etcétera También utiliza repelente Ven rápido Es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido Todo eso tengo que hacer, es mucho. Para cuidarnos del dengue no hay otra. No hay otra. Ven aquí rápido, ven.